luminarias como Errol Flynn Michelle Simona, Edward una ciudad mejor una realización nacional no quiere esto no quiere que la paz y aquí Chicos, el programa nocturno que estabas esperando. sufrir insomnio, no tenés cable y no podés ver dibujitos animados. ¡Hola! El payasín parodi. Hola, Billy. Lisandro que está siempre resfriado. No, ese es. El... el mercado. Mercado el marciano. Está en mercado. El, el marciano en mercado. ¿Por qué nadie no ese chiste o lo deben haber hecho el marciano merquero? Lo hicimos el año pasado, Billy. No estuvo viniendo un Esto, Esto es Jolki Palki 1 de la mañana. Para poner límites a su nena de 68 no, años. No, espera, este no es todavía el bloque de la noticia. Le después le decimos. Vale. gracias <risa> 411-8204 el teléfono, Jolki la dirección de correo electrónico y en www.jolkipalki.com.ar. Se pueden bajar todos los programas viejos de Jolki y Palki por si se lo pierde. Por si ahora te agarras sueño y te está puedo dormir si vos dormí, no importa, Tú toda la en a internet y lo escuchás a partir de este momento si vos encontraste un celular que es mío, no ¿qué? hace unas, un mes ah. sos re malo te odio tenés un celular re lindo, pero sos un mal tipo ¿te gusta Star Wars, la guerra de las galaxias? I'm so fan man, I love Chewbacca ¿te gusta eh, el señor de los anillos, Lordos de the Rings? Lordo, Lordo, Lord the Lordo, the Lordo, rings? Lordo pero qué pasa si los juntas si los unís te queda star lords star y los de ring pero hay un grupo de fanáticos de las dos las dos trilogías una vez una sextología en realidad o no sé o ectología no sé cómo coño se dice cuando son seis como se dice no es una sexología una sexología y una trilogía Entonces un grupo de muchachos fanáticos de las dos y dijeron, vamos a hacer algo en conjunto, vamos a unirlos, vamos a hacer que que unos charles con otros. Charles. charles. Charles no, que unos charlen con otros. ¿Sí? El chubaca, por ejemplo, ¿con quién puede charlar? Y con el, con el petizo. Con el barbudo. ¿Dwarf? ¿Con el dwarf. ¿Dwarf? Claro. ¿Y bueno. Pronunciable el petizo. Si sí, no me acuerdo. Leo, las tienen nombres copados, pero siempre se puede. Hay algunas dades? Por ejemplo, el, te, la, el desarrollo de las historias. Uh -huh. Las dos son trilogías. No no importa. Las bandas de sonido eso. son muy parecidas. Esa eh, no. no tiene nada que ver con John Williams. No, ¿cómo que no? <risa> no. Bueno, pero Enya es solamente un tema. El resto del, de la película está más relacionada con, con John Williams que con Enya personajes. La deña cantando. Tenés a, a, a Gandalf por un lado y lo tenés a Yoda por el otro. Dios. Ojo, son parecidos. Las criaturas qué? también. Gandalf es el gran mago blanco y después el gran mago si Yoda, Yoda sigue siendo el grillo verde chiquitito. <risa> ¿Cómo grillo? No sé. Me salió grillo. Eh, por ejemplo, entonces, en esta mezcla que hicieron, que es una especie de mashup, ¿sí? Donde mezclaron imágenes de uno e imágenes de otro aprovechar y usaron muchas de las escenas esas donde se ven muchos paisajes y demás que los dos las dos tienen un montón de esa clase. ¿Con de la escenas. música claro. y por ejemplo quedaron algunas conversaciones muy creíbles entre Gandalf y Yoda usando audios originales de las películas ¿sí? y gandalf hablando con Yoda y dice hay que ir a buscar a y el otro y dice ¿Y yo, no para no. yo yo yo yo yo yo suffering, hate se tira adjetivo siempre es Quiero tener un un de que tira adjetivo y habla al revés, obviamente y además tienen en común y que quedan muy bien mezcladas esas escenas de batallas épicas donde vos ves miles y miles y miles y miles y miles y miles de soldados por un lado eso para gritando todo esto viene así con todas esas escenas creando un clima hasta mitad Eso. Y cuando llega a ese punto ¿Qué pasa? Se transforma y empieza una música disco Y empiezan todos los personajes a No, no, disco, disco de los setentas, Más al estilo del can, de la cantina de Star Wars Está Gloria no rompiendo las bolas en Argentina Tengan cuidado, no le paguen entrar ¿Por qué no? No sé. Si le pagaron una... La oreja de Van está ahí. Exacto. Yo les pagué. Lo que... Así que se transforma después en un videoclip y aparecen todos bailando. Aparece Gandalf bailando, aparece Yoda bailando, aparece aquí los Ewoks aparecen bailando. A, a mí me sorprendió no sé me estaba viendo la, las revistas del corazón, la gente y todas esas que se le dice así, ¿no? Y estaba viendo eh, que es muy gracioso en una una premiere que tiene un, sí. un espectáculo. Hay una foto de, de Gandalf y que la Abrazando a okay. Jan Austin y al otro y otro de los Pero era una cosa como parecía re paternal Sí, sí. Y se veía ¿sí? dónde estaban las manos de ahí en Claro, eso es la otra cosa. porque me, me dice, ¿qué está ¿qué te buscando el viejito verde ahí? Está tocando bulto. Obviamente. No, pero, eh, se comenta que estuvo con uno de los orcos. Ah, la mía, Con el más grande. Con una Con una Kane, una punto <ríe> <ríe> no, <sí>, no. <ríe> com Ahí buscan, está ahí está Starlords, y se lo pueden bajar, es una archivete importante sí pesa como 30 megas pero se ve muy lindo en la ¿sí? pantalla completa sí sí sí está genial eh, y realmente está está muy muy bueno no sé si de alguna de estas dos de www y arrancamos yorky Palki vale. con soul asylum ¿No o sea? se acuerdan de soul asylum no principio de los 90 no. soul asylum en medio de el furor Grunge, apareció esta banda, Solo Asylum, haciendo el tema Runaway Train. ¿Qué es? Y ahora sacan disco nuevo, esto es Stand Up and Be Strong. Parate y se fuerte, Sola Asylum. ¿Qué tiene que ver con la noticia de hoy? Nada. Qué raro eso. El irrespetuoso de ta, ta, ta. Matías acaba de comparar a Sola con... Buen Jovi. Eh, tiene, tiene algo. De, de razón, tiene sí. de la razón. Termino la historia. Solo Asylum entonces sacaron ese tema que se llama Runaway Train. Ajá. Que era re famoso. Re. Que decía... Runaway Train Never Runaway, no, no, Runaway, Luna bueno, y, no, y el video... No, no, era. Eran unos mugrientos antes. Ya, yo, yo, eran super yo, yo, under. El tipo cantaba con las remeras todas rotas porque no tenía plata para comprarse remeras nuevas. En algún punto en la historia de, del rock... De, o de todo eso alguna vez fue cierto la pobreza del rockero rotoso claro obvio no no no pero y no, no no me respondas. déjame lo terminar loco. Me y como los locos mamá no puede, no puede ser así no te, en, en ningún mundo o sea si no sabes bueno bueno lo bien. interesante es que con ese Yo tema te que sacaron y que pasaban todo el tiempo en MTV hicieron un videoclip En el que mostraban imágenes de, de chicos perdidos. Yeah. ¿sí? De, esos, de esos carteles que ponen, de, de, de estaban buscando a un pibe porque está perdido. Yeah. Entonces, de golpe se encontraron todos esos pibes que tenían un montón de posiciones un montón de lugar y algunos de ellos volvieron a sus casas porque ya eran famosos, salieron en televisión, salieron en MTV. Ahora, Civil, sí, ¿querés contarnos alguna noticia del día o algo? Mi X-Men 3. No, aquí nadie le importa eso. Espera para el jueves. Ah, bueno, la noticia. de Otra prueba. cosa. No, no revisamos los estrenos la semana pasada. No, porque no hubo programa el jueves. O sea, nos perdimos analizar X Men 3? Sí, a lo mejor lo hacemos esta semana. ¿Por qué? ¿Qué y eso? depende de cómo hablan los gallegos si tienen algo divertido para decirlo. Lo escucharemos esta semana. ¿sí? Voy, a, voy a, comentar un traje. Bueno, no traje nada, pero voy a comentar una noticia que me llamó eh, la Eso, dale. Soy un adolescente y este es mi primer programa de radio. La eh, eh, Estoy interesado, ¿no? De los medios. Eh, una noticia que que me llamó poderosamente la atención porque me indignó como argentino. Ya estás hablando como un periodista de Canal 9. 7. Eh, El poderosamente. Soy de la escuela de, Canal 9. De, de Rosario Lufrano. ¿Cuál es? Hay una señora que, que, que yo lo operé en eh, la radio cuando estaba en FM de la ciudad. Que, que decía, ay no me sale. No decían, no, ay, no me sale. Ah, claro, algo... yo pensé que era eso. No, ay. que ah, decir, que terminara la noticia decía, Qué importante, ¿no? Terminaba. Oh, si oh, le da un sí. redondo todo. Qué importante esto. Era todo así importante. Oh, bueno, y tenía algo importante para terminar. Obviamente, que, que nos afecta a todos como argentinos. Claro. El mundial. No, no sé, no sé, respetar mi, mi, mi cosa. ¿El mundial de básquet que viene después. Eh, Japón, sí. Ya están 11 de los... De los así que adelante habíamos... Bueno, dale, no te adelantes. ¿Por qué no? No, ¿Y no, eso no, viene para deporte. Pero no, tampoco está bueno, no importa, ¿cuál es la noticia? Eh, la noticia, sí, para evitar rodeos y eso. ir con la verdad. Que... No, basta de rodeo. <risa> Hace cinco minutos está rodeando. Pero porque no me dejaba redondear Dale. hasta donde yo quiero. Llega. Como te decía, nos afecta a los argentinos. Porque esta cosa que tiene el argentino vivo, viste, eh, eh, el Darín, por ejemplo. El personaje de Darín. Así esa cosa, chanta. El sí. personaje de Lele Molina para traerlo más al local. El tipo ¿Qué? simpático que se te viene y no sabes si quererlo o no quererlo. Hay unos problemas en la escuela de cine muy importantes. Hay una, hay una amiga mía que no puede cursar una materia porque no la dejan. Porque está cursando comunicación social. No, la noticia es otra importante. No. que Lo que te conté hoy. Lo del colombiano, que estafaron a los colombianos porque le dan a Australia. Eh, Esa va... fue la noticia no, de la no, tí... no, resiste análisis. Oh, no, dieron... si, si vos preguntás, resiste análisis la noticia. Vos resistila Yo te, te la respondo, te la respaldo con hecho. Respaldada. Eh, Viste la zona de Puerto Madero. Um... Pero eso es en Buenos Aires. Pero no afecta a todos, no. nos afecta a todos, comadre. Nos afecta a todos. ¿Qué un taxista de...? ¡Para! Vos. Vos. Explícame mi, mi conexión <risa> con... Un colombiano que viene de turista a Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires, y le pagan con australes. No, no ¿Cómo no me es... identifico yo con ese personaje? No es tu caso, pero qué sé. A lo mejor hay un, un drogadicto en Rosario ¿Qué? que tiene miedo que Colombia se enoje con él, la forma de ser del argentino y no importe más cocaína, por ejemplo. Entonces, Todo te <ríe> llega de algún yeah. modo qué sé yo, o, o que no venga Freddy Rincón eh, y el equipo Prir colombiano con Asprilla, Faustino Aprilla jugar el showball con Diego Maradona porque colombianos se sienten humillados en la Argentina y se sienten maltratados. Es un continente chico el Mercosur. Bueno, y de Colombia. Nos vamos a ir un poco más arriba, Jamaica. La semana pasada, mientras el 25 había un montón de gente poniéndose en pedo con vino y comiendo locro como cerdos no y morfando eso. empanadas y chorriéndose de grasa toda la chomba. también mí el locro ¿sí? no me gusta. Y después sacándose la chomba a mí el locro y terminando no de comer en cuero. ¿Por qué chomba? Porque <risa> hay gente que en chomba o en... No, sabes que en camisa. Camiseta. Camisa. Camisa remangada. Eso.. Remena, no, camisa Mientras manga corta. Había gente que hacía eso, había un tipo que se estaba muriendo. ¿Sí? Se murió el 25, el miércoles pasado, no, jueves. El jueves pasado murió Desmond Decker. Y, y ahí da luz. Desmond Decker, a quien le vamos a dedicar el especial de esta semana, que era un jamaiquino, que fue el primero en todo. Antes de todos los jamaiquinos bomba, que ustedes conocen, antes siempre estuvo él. Desmond Decker fue el, que, el primero que, que consiguió. Eh, Cómo es firmar un contrato discográfico con justamente una un productor, una discográfica de Jamaica y fue él el que lo llevó de la mano. Y dijo: Tengo un pibe amigo que es buenísimo. el de Estefano. ¿Quién de era? Zidane. ¿Quién era el pibe amigo que era buenísimo? ¿Quién? ¿Vos marley Era el de Estefano. a conseguir el contrato. No, pero no había tanta diferencia de edad. Eran la misma edad prácticamente. Después de que después eh, se fundió, se casó como 25 veces, se fue a vivir a Inglaterra. Grabó disco con un montón de capos en Inglaterra y durante los 70s, fines de los 70s y principios de los 80, lo, lo tomaron los de la movida Tutón, que es el, la nueva ola de Ska de esa época. No para los celulares, los Tutón. Claro. No eh, lo tomaron como una de las referencias y lo invitaban todos: Madness, P-Selector, eh, ¿qué más? Todos, todas las bandas de los 70s de Ska, todos lo invitaron. Así que especial de Desmond Decker. Toda la semana. Muerto, pobrecito. Sí. Porque se murió. Así que tenemos que un toda tributo, la Toda la semana escuchando a Desmond Decker. Arrancamos con Unity. Nada de Y por después ser, Desmond nada, Decker también. Nada de la luz. Haciendo Fumanchu en Shulki Palki. Only but one sister. So come along, brothers. And come along, sisters. You and I be white, -Y is unity. So come along, brothers. And I...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 Jogi fali, mundo de canción. Jogi fali, mundo de canción. Jogi fali, mundo Este no es tu ranking, es el de Last FM Ranking. Para participar del ranking Last FM, instala el plugin de audio scroller en el Queen Up o el Windows Media Player y a cada tema que escuches se le sumará puntos. Consulta las bases en www.last.fm Last, .fm. Last FM Ranking día. Esta semana en el ranking de Last FM, los Red Hot Chili Peppers siguen dominando los primeros puestos con casi todas las canciones de su último disco, Stadium Arcadium. Por supuesto, el primer puesto es de ellos, Red Hot Chili Peppers y Dani California. She's a runner, rebel, and a stunner on the merry way. Saying, "Baby, what you gonna?" Looking down the barrel of love, a hot metal forty Just another way to survive. El resto del Top 10 sí infestado por los Red Hot Chili Peppers, pero lentamente van volviendo a sus lugares sus habituales dueños. El segundo puesto es de Nars Barkley con Crazy, el tercero es para Postal Service con Such Great Heights y la octava posición volvió Pánica de Disco con I Rise No Tragedy. La gran sorpresa de la semana fue el ingreso de la banda de heavy metal Lordi en el puesto número 13. Lordi ganó la semana pasada el festival de la canción europea Eurovisión, representando Finlandia y compitiendo contra estrellitas pop de todo el continente. Esto es Lordi y Hard Rock Hallelujah. <música> Y nos vamos a quedar con otro ingreso. En el puesto número 55 entra al ranking la banda de punk gótico Afi, con su canción Mass Murder. producción de Yolki, Palki, se automedica. Una marea del plan, en recantito penal, si juega un río del ribotril. Deportes. En Jolki Palki. Bandbusters. Deportes. En Yolki, Palki. Deportes. En Jolki Palki. ¿Qué tal señores? Muy buenas noches, empezamos este micro deportivo que tiene por objetivo principal informar y, y hacerlos sentir bien en su casa, hacerles creer que todo está pasando por el deporte y todo el deporte es lo sano y saludable que tiene este mundo porque creemos que es así, porque creemos que estamos acá para hacer las cosas bien, por eso interpretamos que lo que hacemos está muy bien. Porque usted lo no respalde porque usted nos hace sentir mejor en su casa, saludamos a que mi queridísimo amigo Jesús María Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes Jesús, muy buenas noches Dios Jesús, ¿cómo estás? Uy, ya, ya a esta altura de la noche ya estamos perdidos. Eh, estamos perdidos, como quien diría, como cierto Kibu, ¿no? que a que han perdido pero ya más tarde informaremos. Contame algo de vos, Jesús María Torres, ¿cómo te sentís? ¿Tenés frío? ¿Estás arraigado? ¿Tenés miedo? Tenés hambre, tenés necesidad, pasás algún tipo de problema familiar, tenés algo sí, que contarnos. mirando a los Martín Fierro, así que imagínate cómo debo estar. Te perdiste a Miranda realizando temas de canciones, de novelas toda ah, la noche. Sí, pesqué algo de Miranda en los Martín Fierro. Estuvieron haciendo remixes de canciones clásicas, de novelas de Alberto. Miré, todas juntitas cantando delante de la gente con unos huevos impresionante la gente de Miranda ahí cantando las tetas a Susana Jiménez y a todos los grandes que hacer de espectacularidad argentino empezamos con este micro deportivo la presentación que dice que le dice la verdad que dice lo que siente por aquí estamos porque aquí lo hacemos con cariño damos comienzo a este micro deportivo que de esta manera recién empieza comienza la emoción desde ahora Y hasta las 9 de la noche, el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo. En algún momento alguien dijo que éramos los mejores, alguien dijo la verdad, no es así, querido Jesús María Torres, somos los mejores, somos lo que hay o somos la verdad, ¿cuál de todos seremos, Jesús María? No, los, los mejores, los mejores, como diría mi amigo Fabricio. Aquí están los mejores, están para ustedes, cierto, el programa de radio que no sé si sigue, sigue, sigue, los mejores, Jesús María Torres, ¿no sabes? No, la verdad es que no, creería que no, pero... ¿Dónde están los mejores cuando se lo necesita? Empezamos con lo último que ha pasado, las últimas novedades o ya que no son novedades, pero no importa para nosotros si sí, jugamos a que es así y porque así será, así es. Ya no cache, escrache, fibrones power Casters, en sus tradicionales paquetes por 6 y por 12. Porque escribir es resistir, es perdurar y transcurrir, y honrar la vida, no sus órganos respiratorios. Ascenso a primera, Nueva Chicago logró el ascenso a primera división del igualar frente a Belgrano en tres tantos en tiempo suplementario. A Belgrano le queda la chance de conseguir el ascenso ya que enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca por la promoción. En la otra promoción, Argentino Junior se enfrentará a Huracán. Jesús María a todos, repasanos y hacernos entender un poquito a todos qué equipos están quedando y qué equipos se fueron a la bosta. Bueno, como ya sabemos, el Instituto y Tiro Federal hace rato que se habían ido al descenso, ascendieron bueno, a Chicago este fin de semana y Godoy Cruz de Mendoza, eh, después de, de aquellos torn, viejos torneos nacionales va a haber un equipo mendocino en Primera y ahora los cruces de promoción entre Primera y Nacional B van a ser... Como ya escuchamos, Huracán y Argentino Junior y Belgrano con Olimpo de Bahía Blanca. ¿Qué te parece, mi querido Jesús María Torres, así a priori, así a tu instinto, así a tu saber, así a tus conocimientos? ¿Quién va a ser la nueva cenicienta? ¿Quién va a ser el tiro federal desubicado de este año? ¿Quién se va a ir a la bosta primero? Y que yo creo que vos de Cruz tienes muchas, muchas chances de, de subir y bajar inmediatamente. ¿Pero qué lo hace tener esas chances, Jesús María Torres? ¿La falta de jugadores, la falta de historia, o la falta de dinero, la falta de... Y a, a los equipos del interior siempre les cuesta un poco más.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 Ah, Hasta cuándo estaba yo trabajando en la producción de este bonito micro, las cosas el tenis estaban dando de este modo, después Jesús Marías nos dirá si así siguen las cosas o si así no sigue un carajo, si las cosas cambiaron, porque yo no entiendo nada y a veces los jugadores siguen jugando por horas, por horas, ineternos y al infinito, pero así son el tenis, gracias. y Roland Garros el Gaudio se impuso al croata Rocco Rakara Kasnovich por 6-2, 6-2 y 6-2 y José Acasuso tuvo que batallar durante 4 horas en 2 días distintos para vencer al francés Fabriz Santoro por 6-3, 6-1, 3-6, 1-6 y 11-9 en la primera rueda del torneo También hubo otras cosas, hubo un tal del Potro, alguien que jugó bien contra Federer, pero no me acuerdo bien qué pasa, a ver si me aclara las cosas. Claro, recordemos que de forma típica, Roland Garros comenzó un día domingo, o sea, le agregaron un día más de competencia. ¿Y eso porque fue Jesús María? No, solamente para que la primera ronda sea más más larga, así se pueden tener más partidos, se pueden televisar más partidos, porque obviamente no todos los curves están televisados, es para tener un poco más de variedad, Harfield fue el que le hizo batalla a Federer del Argentino, del Potro, que es una de las jóvenes esperanzas. Eh, hizo un buen partido contra Ferrero, pero perdió. Jesús María Torres, nosotros dejamos de ser jóvenes esperanzos, dejamos de ser esperanzos, dejamos de ser jóvenes. ¿Cuál es la aposta? ¿Cuál es la realidad de la gente que nos ataca y nos atiende a nosotros? ¿Qué somos Jesús? Dejamos de ser jóvenes hace rato ya. Ay, pero qué triste. Jesús María, no me diga esas cosas a la altura de la noche y me pongo más. La Casa del Señor, consuelos, seguros asegurados, versículos de todos los tamaños. Todo para el religioso occidentalizado. Precios convenientes, domingos abiertos todo el día. La Casa del Señor en sus 34 millones de sucursales a pasitos de Blockbuster. El calor de Miami ganó como lo cara a los Pistones de Detroit por 98-83 y puso 2-1 a 1 el parcial de la final del Este. Hoy juegan hoy el cuarto partido. En la otra serie por la final del Oeste, los Dallas Mavericks derrotaron a los Soles de Phoenix por 95-88. Ahí tenemos que hacer un poquito de realidad y un poquito de futurismo Me podría haber hecho la tarde y haberme jugado por algún resultado para el partido que acaba de terminar Pero Jesús María Torres nos actualizará más o menos cómo terminó con la cosa y cómo fue la cosa Y qué esperanzas le quedan a qué equipo para seguir avanzando en esta batalla de los juegos afuera De los playoffs en la NBA Bueno, está todo para Miami que ahora ganó justamente hasta hace unos pocos minutos 89 a 78 Y se puso la serie 3 a 1, así que estaba bastante complicado para Detroit Pistons Y Dallas Mavericks recuperó la ventaja de la localidad y está 2 a 1 al frente, van a, hacer, van a jugar mañana Y en la final Jesús María Torres va a ser quién contra quién, haceme la corta, haceme la clara y mostra tus sentimientos y tu estilo y Mariana tu estirpe y Dallas tienen bastantes chances ahora Y vos le ves cara de que el viste que está suficientemente loco y sacado y fuera, así como para hacerle frente al Come Hamburguesa, gordito con el otoño y así de Huawei y con Paría Yo creo que lo único seguro es que no van a ser televisadas para la Argentina en la final, así que. Esa es nuestro, es nuestro pesar con los básquetes y dejen de poner béisbol y torneo de dominó y es y la, que los permis parió todos esos habla neutrales del orto. La ecología solo sirve para los que están aburridos. Tapados de bisones, llaves de molita, pulador de leopardo, musculosas de vicuña, Luis de Góngora y Argote, prita porte. En Luis Góngora, esquina de argote, porque la moda. También puede ser salvaje. Mix de cereales y noticias. Sigue no habiendo ofertas por Raldes Ortega. Si no juegan River, piensan retirarse Cámpora con posibilidades de ir al Cruz Azul. Centro Córdoba no logró el ascenso. Rumores de doping y apuntan no a Naval. El Chelsea interesado por Palacio. Faltan no 11 días para el mundial. Vamos Argentina todavía. Así ah, está las cosas, ah, hay algo de cierto, hay algo de verdad un poco de cara, cosa que dijimos, algo preocupa en central o no preocupa, o preocupa a todo, hay reunión con inversores, no tenemos inversores, no quedamos sin nada, y un se queda con lo que tiene, viene Carigia, están todos locos, Jesús María todos, aclarame algo El problema de central es que no le quieren pagar a los inversores, o sea, devolverle la plata a los inversores con, con pases de jugadores, y ahí está el conflicto de porque todavía no se firma el contrato En el caso de Ortega, bueno, como Ortega no quiere jugar en Newell, Newell no va a pagar las cuotas que le debe a los turcos del Fenerbache, así que eso es una complicación para para el club que quiero Ortega, va a tener que pagar lo que Newell debe, así que, porque si no, lo no van a inhabilitar de la FIFA. Bueno, López nunca muere, señores, López siempre cae de pie, vende algo, no vende nada, mata a alguien, entierra un cadáver y arregla todos los problemas, López así, así lo queremos, es parte de nuestra ciudad, es como el monumento a la bandera, vos Miraje y está López, y ahora también tenemos a Perezotti. los grandes, grandes de Rosario, tienen nombre, tienen farmacias, tienen de todo, ahora Jesús María Torres, después de la presentación comercial, te vamos a iniciar en esto que hemos iniciado la semana pasada con nuestro equipo de producción, que es especial. Especiales sobre el Mundial con los grandes jugadores que esperamos sean los grandes, grandes, grandes motivadores para que este año el Mundial y la selección triunfen. Auspicia el siguiente espacio: Agua Mineral, Arroyo Ludenia, pura de manantial. Especiales, rumbo a Alemania 2006, en el año de. Jesús María, te voy a contar a pasar a contar todo el esfuerzo de producción que hacemos cuando vos no nos ves y porque pensamos en que este programa puede ser mejor y cada micro es más informativo y porque le ponemos todo y un poquito más porque somos buenos y porque nos interesa. Hemos elaborado con el equipo de producción especiales sobre cada jugador y hoy le toca un grande, señores, un grande de verdad. Para no matar la sorpresa, Jesús María Torres, quédate escuchando por favor y después decime si te pareció bien y si te gustó. Vamos a meternos en la historia de un grande, que un grande que se presenta solo y empieza de esta forma la especial. Biografías Julio Ricardo Cruz Primera parte El hombre del jardín Nombre Julio Ricardo Cruz Apodo El jardinero Fecha de nacimiento 11 de octubre de 1974 Lugar Santiago del Estero Puesto Delantero Es así de forma, ¿no es verdad, Jesús Medetorros? tenés algo que declinar, algo de decir que es mentira o es toda verdad sobre Julio Nazareno o como quiera que se llame Cruz? No, bueno, la verdad que es todo muy cierto. El problema de Cruz es que la va a tener que batallar mucho, ¿eh? Para tratar de de hacerse un hueco en el equipo, él va a ser el suplente de Crespo en el Mundial. Pero esto no termina acá, este informe tiene una segunda parte, una segunda parte que llega mucho más a la profundidad del personaje, al personaje de atrás de la pelota, el hombre detrás de todo, el sentimiento, lo que uno quiere conocer la verdad, la pasión y por qué Julio Cruz es Julio Cruz. Biografía. Julio Ricardo Cruz, segunda parte. La vida en el jardín del bien y del mal. El delantero argentino Julio Ricardo Cruz utiliza su altura y fuerza para sacar ventaja ante los defensas Y es hábil cuando recibe el balón de espaldas Es un tipo poco carismático que solía manejar un tractor en su club natal Banfield De ahí su apodo, el tractorero Hoy milita en Inter, donde se muestra como un jugador dócil de 80 kilos y muy efectivo a la hora de meterla ¿Solo no, prenderá Cruz? ¿Hará algo en este mundial o será otra de esas cosas? Que ahí estuvo Cruz, es como un Robert Orri. Mete el triple que hace falta, es medio del estilo así. Yo no creo que Cruz tenga muchos minutos en el mundial porque hay muchos delanteros. Pedro Manchegó muchos delanteros y... Y si vos seis y solamente van a jugar dos de titular, así que se van a tener que pelear para tratar de, de jugar algunos minutos los que van a ir al banco. Bueno, es verdad, eso le hace bien el equipo, hay que pelearse todos adentro para tirar todos para el mismo lado, decir para quién está, quién saca quién, así es la pelea, así es el mundo, querido Jesús María Torres, gracias por estar en el hecho de noche estar especial, llena de frío, llena de amor, lleno de odio, llena de tantas cosas que ni sabemos qué están pasando. Pero de todos modos te agradecemos y tenemos la oportunidad de saludar al público, saludar al público y decirle gracias y decirme gracias a mí y decirme que soy un buen tipo. Gracias a todos. un fenómeno, Alba. Ah, te quiero, te quiero Jesús no cambies, querido pibe Nos despedimos de este micro deportivo que vamos a llamar Van Basten y que se renueva cada instante Y porque estamos informando y porque nos queremos informar Porque hacemos el deporte, nuestra vida y nuestra vida es deporte y Por eso nos sentimos bien Y vamos a morir muy viejos Y vamos a ir hablando Gracias por estar señores Noticias de su banda favorita Se los digo por una patita de jabalí Noticias de música en Yolki Palki al baño y quedan los artistas Hip y Hop está escribiendo canciones junto a los Stuchis después de 33 años Y dijo que la energía de la banda sigue intacta después de tanto tiempo Pero también los problemas internos Así que siempre está el riesgo de una nueva separación El nuevo disco se espera para el 2007 y será producido por el legendario Steve Albini. Escuchamos ahí e Pop y los Sutleys haciendo Violent Show. 8204 y yeah. línea directa con Cholki Palpito Hola, soy Valeria de Ramos Mejía y llamaba porque quería saber de qué ciudad era el 0341 <risas> Gracias yeah, okay. 411 8204 y yeah. línea directa con Cholki Palpito Música para gordos, agárrame la chicha una chicha música para gordos esto es música para gordos música para gordos hermosos como yo música para gordos me enferma la dualidad como yo, los gordos como vos la grasa no me pudo tapar el frío la puta madre <ríe> Ay, la vida es una mierda una moneda gordo, gracias Ay, gracias a que la vida es una mierda, también es maravillosa a veces odio la dualidad de la vida puta vida Ay, Bueno, hoy vamos a escuchar la mejor banda de rock nacional que dio la última década. Una persona que sabe decir las cosas que siente. Hablando de estas dualidades. Que a veces estamos muy contentos. Y que existe estar contentos porque también a veces tenemos que estar muy tristes. Y que a veces te quiero y que a veces te odio. Y aguante el Dios, Piti. Viva Dios. Piti, sos mi Dios. Somos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer un Destruir hay que hacer y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared y sí. y por todas esas cosas que tenemos en común hace tiempo ya marchaste de acá te y cansaste de mí yo me cansé de vos pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad porque tanto te Y tanto te quiero siempre Una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción vi Si la amas déjala ser Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón No quisiera cambiarte Y no quiero que tu personalidad, cada odiar hay que querer para destruir hay que hacer y estoy orgulloso de quererte romper. Cada Muerte Hoy ha muerto el señor eres Quieres al mexicano Hoy moría en su tierra Chihuahua Es el general del show Jokey Palky Recordando los grandes próceres de esta América Billy, tenés dos minutos para declararle tu amor a Jennifer Love Hewitt O a Cristina Richie, no sé, no sé Cómo que no sabés, la lección es obvia Ahí tenés, ahí lo pusiste en el fondo de pantalla. Está bien. Ahora me quedo hipnotizado y no puedo seguir hablando por el resto del programa. Es como un capítulo de South Park, ah. donde a una chica le sale por primera vez sus pechos. Sí. Y, todo... <risa> y después terminan todo odiándola porque le tienen miedo por sus pechos hipnóticos y te empiezan a hacer todas cualquier, le empiezan a hacer caso en todo lo que dice, la ven inteligente. South Park, como siempre, es una enseñanza de vida y es nuestra Biblia. Sí, sí, sí. Qué, qué, qué foto guacha por favor bueno nos vamos eh, dando saludos de, de, de a luis sandro que un, un, se un, recupere pronto sí. y saludos a la gente que nos escucha en diferido y a todos aquellos que en este momento estén sintiéndose mal porque como comunicadores martín parodi que les habla digo martín jiménez lo que tratamos de hacer desde nuestro humilde lugar es llevarles un poco de poco de ¿Un poco de qué? ¿De amenidad? 250 gramos de lo que sea. ¿Amenismo? 250 gramos de lo que sea. Un bodín. Felicidad. Si, si la felicidad pesara algo, pesaría más o menos. <risa> bueno, nos despedimos, eh, nos vamos hasta mañana. Esta semana tenemos para presentarles el disco nuevo de Frank Black. Un disco doble, son como el 30 actor, canciones. El actor, el Joe Black. No. No, no, es Joe Black. Eh, Frank Black es el, el, el ex-cantante de los Pixies. Un gordo simpático que graba... Un Como King. Muchísimas, muchísimas canciones. ¿Como quién? King. ¿Quién es King? King, el gordo de King. No, este es un capo. Es un genio. Pero el gordo de King es simpático. Frank Black, nuestro ídolo. El disco se llama Fastman, Man, Raider Man. Y esto es Elijah. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana sin Yolki Parki. Adiós the bar, I shout the boys to the them with a little car. Back on the route down in the harbor, I'm trying to push each other in, I'm waving hi to all the fish boys, yeah, going to sea with the Kim, better go see Elijah, he's my only friend. We got enough for single fare Skating back into the condos Breathing in that dirty air Are you a right to never go back If I had only done the